Para tu vida. Nadir. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este, 1493, kilómetro 30 para americana. Ventas arroba nadirargentina.com. pidió monedas y se fue empra en el lumbar las dos primeras y fueron tres vendieron algo Saludos a Uno Contra Uno Radio, hasta la una de la tarde, feriado, un abrazo grande para todos, compartimos toda la información de básquetbol de, de, de la Argentina, del mundo, vamos a estar hablando de las finales de la Liga, de las finales de la NBA, hoy se juega en Formosa, hoy se juega en Barcelona el segundo punto de la serie de la CB, tendremos, si me dejan, yo les prometo que antes de la una de la tarde, vamos a dar una información que se va a transformar tal vez en una de las grandes novelas del mercado de pases de la liga nacional. Pero rajo, me voy rapidito, rapidito, rapidito, rapidito a Formosa. Allí está el gallego con los protagonistas. Se están entrenando la Unión y San Lorenzo. Seguramente la Unión está por terminar, o ya terminó y estará trabajando en un ratito en el cincuentenario El equipo de profesor Julio Lamas. Galle, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Mati. Un beso para Jesse, un beso para Noé ahí en el estudio. Y bueno, lo no cierto termina de trabajar la Unión de Formosa Qué eh, y ahora recién, recién está entrando en la cancha. San Lorenzo Armadro, y la gente de la Asociación de Clubes también está trabajando en un costado para que esté todo este, a punto esta noche, mucho movimiento en el estadio, porque claro, para dejar todo, para dejar todo bien para el segundo partido. Acá con nosotros, gentilmente paró después de, de entrenar y ya se iba para para su casa, Alejandro Constant, que fue quizás la, la gran ausencia que tuvo eh, el primer partido, en ¿no? una baja sensible para el equipo de, de Guillermo Albarte. ¿Cómo te vale? ¿Cómo estás Fabi? Ahí un saludo para todos. Bueno, te vimos hacer unos movimientos, unos tiros al aro, este, no te vimos en la parte táctica, vimos el resto de los muchachos, y bueno, queríamos saber cómo estabas de, de tu lesión, cuáles son tus posibilidades para esta noche, cómo venís con el tema de, de la recuperación. Eh, la verdad, recuperándome eh, viene bien, eh, es lo que dicen los médicos, mi sensación la verdad que, que es positiva, Pero bueno, la verdad que no, no estoy todavía al 100%, la verdad que a la noche eh, probaré otra vez eh, antes del partido, pero la verdad que, que está difícil todavía. Eh, ¿Qué es qué, justamente? ¿Cuál es la lesión que tenés? Eh, ¿y qué, dónde, cómo, qué ¿Hacer qué movimiento te duele? Bueno, lesiones en, en la inserción del aductor, eh, bien en la ingle, y la verdad el, los movimientos que más me duelen son los movimientos más capaz explosivo, lo de arrancar, eh, saltar, todo eso es lo que, lo que más me molesta y, de, y lo que genera mayor riesgo. Así que así que nada, eh, tratando de, de que, de que eh, baje un poco el dolor y, y, y la inflamación, de eso que hay ahí para, para disminuir el riesgo. Hoy también vas a hacer el <risa> tratamiento Kineshelovsky para estar antes del partido y vas a probar en la noche. Sí, sí, eso estoy haciendo doble turno todos los días y, y trabajando con el Kine, con con el profe, también la, la parte física, lo, lo que me permite, así que, así que sí, a la noche probaremos y, y siguiendo la rehabilitación y, y bueno, y, y metido porque esto es largo y todavía falta mucho. Y si no, en Buenos Aires el lunes. Sí, sí, seguro, seguro. Si no, eh, será en Buenos Aires el lunes. Eh, bueno, el análisis del primer partido, eh, haciendo la salvedad y obviamente no es un dato menor lo corto que está hoy la Unión, ¿no?, en cuanto a, al recambio, porque a la, a la salida de Green, eh, sorpresivamente, bueno, la baja tuya, que es una baja muy importante, ¿no?, y, y a partir de ahí, el análisis del primer juego. Sí, creo que, que el equipo este se caracterizó por, por, por mantenerse fuerte y por, y por superar, quizás, adversidades, que creo que lo hacen muchos equipos. No, no quiero decir que sea algo único de nosotros, pero pero la verdad es que supimos eh, sacar adelante situaciones complicadas, lo de Green la verdad que fue, fue inesperado más que nada, y, y bueno, y, y supimos suplirlo. Eso. Así que creo que esta no fue la excepción, hicimos un gran partido, eh, por momentos jugando bien, buen baje, eh, y creo que lo más rescatable es que en, en ningún momento en todo el año negociamos la, la actitud, la, la entrega, y, y, y creo que también demostramos la personalidad para ganar partidos es importante y para jugarlo y creo que, que esta no fue la excepción creo que el partido lo jugamos con mucha personalidad eh, por momentos se nos fueron en el, en el score pero, pero supimos volver al partido eh, con carácter y también con, por momentos eh, con buen juego sin duda que hay cosas para corregir pero creo que, que con, esos, con esos condimentos eh, si están, creo que vamos a estar mucho más cerca de, de ganar eh... ¿Qué fue lo que le remarcó Guillermo? Hoy estuvieron en una larga charla con él. Eh, repasaron algunos conceptos tácticos, sobre todo en defensa, eh, porque obviamente el equipo está muy corto y también hay que hacer algunas cuestiones de ajuste para este partido. Pero ¿Qué fue lo que más les remarcó? ¿Qué, ¿Qué pusieron o hicieron hincapié para el partido esta noche? Creo que hay algunos eh, ajustes tácticos, pero, pero bueno, lo que te decía antes, no es, creo, lo, lo, lo fundamental. Creo que lo... Lo, lo más importante que, que tenemos es eso la la, la entrega la, la agresividad la, la defensa eh, y, y la mentalidad de no de no rendirse nunca creo que eso es lo que más remarcó él eh, de no de nunca de prohibir rendirse así que creo que ese es un poco lo lo que el, el lema digamos el lema del equipo este y de afuera se sufre el Uf, la verdad que que es durísimo. Pero bueno, eh, es ahora lo que toca, es, es, es parte de, creo también, de un aprendizaje, de, de, de, hay que saber aprovechar los momentos, ahora me toca afuera y trataré de afuera eh, ver cosas que quizás de adentro no se ven para, para poder, cuando me toque estar en la cancha, eh, poder aprovecharlas. Ale, resumiendo, y yo te dejo, no te detengo más. Si no soy, porque no te encontrás seguro, porque no tenés... Este, esa certeza de, de que puedes hacer cierto tipo de movimiento, el lunes en Buenos Aires va a estar sí o sí. Sí, sí, yo la verdad que creo que sí. Bueno, esto no es, no es matemática, pero la verdad que, que sí, creo que ya no la ansiedad me está matando, así que seguramente un alto porcentaje que el lunes. Es. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la nota y te felicito una vez más por la temporada. Dale, muchas gracias Fabi y un abrazo grande para todos. Bueno, Alejandro Costa que se quedaba con nosotros charlando, ya no queda nadie casi de la Unión de Formosa en el rectángulo de juego Ya arrancó el entrenamiento de San Lorenzo eh, Ya está Junidama charlando gracias por, la mañana. La porque ¿Eh? gracias por estar ahí Entiendo Obviamente que hay otros temas y, y, y podemos hablar La hora del programa de distintas cuestiones Pero me parece que desde el punto de vista deportivo Que por momentos debemos enfocarnos un poquito En el juego Nos debemos enfocar un poquito en el juego también Era este el testimonio Que muchos amigos allí en casa estaban esperando. ¿Por qué? Porque hay, hay mucho de entender la situación del jugador también, de por qué no se viste, cuándo hizo la entrada en calor, de